Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Los ojos, entorno, del sueño, no dejes que te la deuda eterna, un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales forman organizaciones secretas. Tienen la llave de sacarse sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres. Esto es la deuda eterna muy buenas tardes un nuevo capítulo de la deuda eterna aquí en la retaguardia hoy 4 de junio de 2019 están en el estudio como siempre la mega estrella del periodismo femenino alternativo maría josé lombardo Muy buenas tardes, compañeros El galán joven del peronismo, del, peronismo dije, del, <risa> del periodismo alternativo Alejandro Fernández Me saltó la ficha del pasado, buenas sí, tardes sí. <risa> Y el viejo zurdo y redento censurado El profesor Darío Valvidares eh, Menos viejo todo lo demás es cierto <risa> Y lo de viejo puede ser Muy bien Esto es La Deuda Eterna y aquí comienza el programa. Hemos visto en este, estos últimos tiempos cosas muy curiosas en la sociedad argentina. Entre, ellos, entre ellas que hay gente que tiene derechos y otros que tienen más derechos que esos derechos. En una reunión realizada para el Día del Ejército, el mismo día que se conmemoraban 50 años del cordobazo, un fiscal que está en rebeldía, que no atendió el llamado a cinco indagatorias, se sentó atrás del presidente de la nación, Mauricio Macri, con perdón de la palabra, y al lado del jefe, del Estado Mayor del Ejército. Un general que no me acuerdo cómo se llama. Ya no hay generales famosos en este ejército argentino. Y el tipo se sentó ahí y dice que invitado por la ceremonial del Ejército porque el papá era Teniente Coronel. Habrá cambiado todo porque cuando yo hice el servicio militar a los Tenientes Coroneles ni los saludaban los de mayor este grado. Vaya para allá, venga para acá, la antigüedad es un grado, yo soy coronel, usted es teniente, dispare. Bueno, esta provocación del presidente de la nación, del increíblemente hombre que es presidente de la nación, esta provocación de poner a un tipo que está juzgado o acusado de integrar una asociación ilícita que espiaba a todos los demás, los extorsionaba. Esta es una provocación abierta. Como fue una provocación abierta, recibir el presidente de la nación a un agente de la policía, el famoso Chocobar, que mató a un chico que estaba tirado en el suelo, un presunto delincuente, o un delincuente primerizo, tirado en el suelo herido, fue y lo mató. Todas estas provocaciones, como la de la ministra Bullrich, diciendo que el, el tema de Luciano Arruga fue todo armado, es decir, la familia armó todo esto haciendo desaparecer a su hijo, la mamá hizo desaparecer al hijo, lo tuvo guardado varios días, después lo hizo aparecer otra vez. Todo eso para manchar la moral, ¿eh? bajarle la moral y, y manchar este... El... no me sale la palabra pero este, manchar la ¿Cómo podríamos decir que no me sale la palabra alguien me ayuda, no, no porque bueno, manchar este, la moral digamos de la policía la madre, hizo desaparecer al chico después lo puso eso es lo que dijo la ministra todo armado dijo y entonces tenemos aquí este tipo de cosas en esta sociedad que van diciéndole al pueblo, a la sociedad en general, ustedes tienen menos derechos que todos los demás que integramos eh, este colectivo de gobierno. Es un colectivo de gobierno. Colectivo de delincuentes. Una verdadera asociación ilícita presidida por el presidente de la nación. Su su vicepresidenta, su, sus ministros, los que van y vienen, el agente inmobiliario Nicolás Duhovne, que funge de ministro de Hacienda, ustedes saben que Duhovne es el tipo que intenta infructuosamente de vender los departamentos de la Torre Trump en Montevideo, una torre de departamentos enormes y qué sé yo, que son carísimos, el responsable de la venta de esos departamentos, Nicolás Duhovne, pero hasta ahora no pudo vender nada. Así que no solo como ministro de Hacienda, sino como agente inmobiliario, el tipo no sirve para nada, salvo para ser alcahuete de quien le pague para hacerlo. Y en eso estamos, en estos momentos, cuando la justicia mira para un solo lado, Y cuando el gobierno nacional se enoja con la justicia cuando de repente hay un atisbo de luz en el largo túnel oscuro que, en que nos ha subido esta gente tres años y medio, casi cuatro. Y ahora el problema parece ser que un candidato está enfermo y que no, todavía no, no se sabe cuál va a ser el otro candidato del oficialismo. Y luego los partidos o las agrupaciones o los frentes burgueses, pequeños burgueses o algo parecido, se están peleando por un cargo, no se sabe si va a ser, si va a haber dos listas, tres listas, cuatro, cinco, seis. Y la sociedad asomada al balcón, mirando como un desfile todo esto y con la indolencia que... La sociedad argentina tiene desde hace mucho tiempo. No hay forma de transformar esto que estamos sufriendo. Estamos sufriendo económicamente, moralmente. Todo esto no se puede transformar sin una actitud activa de la sociedad. Les dije algunas cosas que están pasando. Puedo decirles 20 más que me acuerden en este momento, pero no vale la pena emborronar cuartillas como le dijo Fidel Alche. Entonces, digamos de una vez por todas que nosotros tenemos una gran parte de responsabilidad de lo que sucede. De ninguna manera podemos achacar todo esto a la banda, a la asociación ilícita que gobierna el país, porque gobierna el país porque nosotros lo pusimos. Y nosotros lo podemos volver a poner, o podemos volver a poner algo similar, si no cambiamos de actitud. Una nueva marcha, una nueva marcha por ni una menos, demostró, además de la otra marcha, por el aborto gratuito, igualitario y... Eh, Legal, seguro y gratuito. Exacto. Ha demostrado que la gente en la calle puede conseguir algo. Si nosotros como sociedad no aprendemos de esto, no nos manifestamos, no protestamos con toda la bronca que tenemos, porque todo el pueblo tiene bronca y no lo manifiesta, seremos... Tal vez, no tal vez, seguramente seremos responsables de los próximos años de sufrimiento que todo el pueblo va a tener. Lo digo con todo dolor porque yo formo parte de esa sociedad, así como mis amigos y mi familia, y todos vamos a ser responsables de los próximos años de dolor de esta sociedad. Abandonemos la molicie Y salgamos a manifestar. Tomemos el ejemplo de las mujeres que luchan por sus derechos tantas veces postergados. Porque los derechos de toda la sociedad, incluida las mujeres que luchan, también están postergados en gran cantidad. Por favor, abandonemos el sillón y salgamos a luchar. Comienza el programa. Revolución, revolución 2011, la calle mestre, la Muy bien. Después de esta editorial profunda de nuestro compañero. Adolfo Melnik, entramos en el programa de lleno. Adolfo, muy bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Encontraste la palabra o sigue perdida? Sigue perdida la palabra perdida. Bueno, y... si alguien tiene la palabra que perdió Adolfo, por favor comuníquense con nosotros. Manchar, el... ¿qué quise decir? El buen nombre y honor, se decía antes. Claro, lo que pasa es que hiciste pero, relacionar buen nombre, honor, cuesta, ética, ¿viste? moral claro. con policía. Claro. Hay algo ahí como claro. que hace ruido. Eso es lo que no claro. me salía. Qué el azor. prestigio que hiciste decir. Y sí, puede ser, el, que, tampoco, ¿viste? No. Bueno, Yo, me metí en un en lío. En un momento esa... no me la quería jugar porque no sé cómo le querés poner esa calificación Me metí en un lío con esa frase y no sabía cómo salir. Bueno. Bueno, eh, no se puede hacer silencio de radio, porque esto es radio, no estamos en televisión, que pueden mirar para otro lado, y entonces la cámara sí y otras cosas. Igual mirando la televisión también estás eh, mirando para otro lado. ¿eh? Majo, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy, eh, bueno, vamos a tener las columnas de. Va, to casi todas las columnas de todos los miércoles, ya que Pablo Lada sigue todavía en España y en el día de hoy no vamos a contar con su presencia. Con su, presencia y, su presencia y la información que trae, Información ¿no? que trae, así que esperamos que esté recabando más información todavía para la semana que viene, así ponernos un poquito en órbita de lo que estuvo Recordamos, pasando. Recordamos, Pablo está en España en el Foro Mundial Antinuclear, mientras acá estamos viendo a ver si se reactivan las centrales nucleares que cerró el gobierno, pero para qué se reactivan si ya sabemos que su provisión de, de energía es prácticamente insignificante eh, y además, eh, después lo vamos a hablar con Pablo Olada, el parque eólico que se instaló en Chubut vale solamente 210 millones de pesos. Un vuelto. Es que es un vuelto. Pensá en los miles de millones de dólares que se le paga al Fondo Monetario Internacional cuando llenas el país de parques eólicos y <risa> además compras viento por sí. si no te funcionan. <risa> <risa> ¿Qué más? Eh, bien, vamos a estar entrevistando a Daniela Bersenazzi, que es integrante del Foro Ecologista de Panamá por el tema de las escuelas fumigadas. Así es. Por otro lado, vamos a estar hablando con Alfredo Grande, como todos los miércoles, en su columna Cultura Represora, que hoy se dio por llamar macricidio. Macricidio, cosa que hice mal en eh, la gacetilla que mandamos, que puse macrisis, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Este, porque después de una gran crisis se puede llegar al macricidio. El tema es que me suena que macricidio va más por algo autoinfligido. Claro, tal cual. La macrisis es como... Eso. Sí, creo sí. que va, va a ir por ese lado, pero bueno, vamos a ver, en breve vamos a estar comunicando con Alfredo. También vamos a tener, como todos los miércoles, la columna de Julio Gambina, Economía y Política, que hoy también se dio por llamar Problemas en la Economía Mundial agravan la incertidumbre en la economía local. Bien, todo un tratado de nuestro amigo Julio Gambina en el título. Exacto. Que se refiere a la lucha... Comercial feroz entre China y Estados Unidos. Seguramente. Que si querés vincular a los problemas de las centrales nucleares y los tratados que tenemos de comercio con China y la necesidad de mantenerlos en la construcción de esas centrales. También. Me gusta esta suerte de juego a adivinar mm. según el nombre de que se van a tratar las. Del TEC de la geopolítica. Podríamos <risa> hacer un programa de eso. ¿no? La mía es muy obvia. Claro. Bueno, la tuya es muy obra y tiene. No. Es, mu es muy obra. Mira, estuviste así con las palabras. El título de tu columna de hoy, no sé si vas a querer desarrollar algo mínimo ahora. Ups, no. o vas a, Ah, bueno, ok, ah, perfecto. Te autocensuraste. Te autocensuraste, justamente. justamente. De eso estamos hablando. La columna de hoy de la educación en la era corporativa se llama Censura. Bien. Bueno, hecha que fue la presentación, eh, tenemos okay. que pasar a un temita sí, musical. Vamos a, pero antes de eso me voy a tomar la libertad cinco minutitos eh, para comentar una situación un poco personal Y un poco eh, de varios y varias compañeras y compañeros La semana pasada no estuve en el programa eh, Y la anterior la, tampoco Bueno, es verdad, no hace falta que me lo recuerde Por algo fue director de escuela eh, claro. Es verdad, por si no lo sabían fue director de escuela claro. Bueno, en realidad Esa es malo. <risa> no, pero Defender. no dejate pasar una claramente. Digo, Me vas a acordar a Alfredo y sus comentarios Muy bien Bien, eh, la semana anterior eh, Se falleció en un accidente Un gran amigo, militante, compañero de derechos humanos Y, y alguien con quien daba gusto caminar Que se llamaba Alejandro Cabrera Britos Muchos lo conocieron como El Topo eh, El Topo es una una persona, y es, porque está en todos nosotros, que luchó incansablemente y que va a seguir luchando desde donde está, por muchísimas causas de gatillo fácil acompañando a familiares, muy cercanos a familiares y amigos de Luciano Arrua, y en los últimos años ha acompañado eh, a familiares en la masacre de los siete con quienes hemos hablado, a Ale lo hemos entrevistado el año pasado también en lo que fue la reforma del código contravencional ya que también fue y somos grandes militantes en todo lo que se refiere al espacio público y el arte callejero en el espacio público. Eh, quiero comentarles que el 15 se va a estar haciendo un callejerazo en Diagonal Norte y Florida a partir de las 12 horas, que también se convirtió ahora en un homenaje a Ale. Van a haber eh, organismos de diferentes causas que él acompañaba, eran esas personas imprescindibles y sumamente consecuentes de las que no abundan, que hacía... Cada una de sus palabras acción eh, Y a veces ni hacía palabras Iba directamente a las acciones Eso es imprescindibles. Así que nada A los que no lo conocieron Quería que supieran un poquito de él Y a los que sí recordarles Y recordarles que estamos acá Que el 15 vamos a estar ahí Llenando la calle de, de arte y de música Como hubiera querido él Y como veníamos planeando con él hacer que era en denuncia de un hostigamiento muy, muy, muy grave que se está dando, que se recrudeció en los últimos tiempos con los artistas callejeros en la calle. Nosotros el año pasado, en lo que fue la reforma del Código Contravencional, logramos un anexo en el artículo 87, que tiene la figura de ruidos molestos por la cual detenían a muchos músicos en la calle. El anexo especifica que toda actividad y manifestación artístico, cultural a la gorra, queda exento de esta figura. En el día de hoy siguen decomisando instrumentos, siguen labrando actas de contravención y bueno, el Callejera solo veníamos planeando eh, para poder denunciar y hacer eh, visible esta situación que, que padecemos muchos de los que estamos en, en la calle laburando. Así que los voy a estar invitando esta semana y la que viene también al 15, a partir de las 12, en Diagonal Norte y Florida. Y este tema es de una banda en la que Ale estuvo mucho tiempo y que va a estar ese día también. Así que saludo al cielo. Ale, esta es para vos. Hay una luz que me viene a buscar y tu amor nunca se apagará, brillará en este corazón, saludo al cielo y tus ojos extra tus alas y te veo volar saludo al cielo y veo al niño nacer trae tu amor en su ser salirá un alugión de felicidad, hazme reír, hazme llorar, marca el camino de mi andar. En su ser Con tu sonrisa En su sed Hay un lugar Donde siempre estarás Donde siempre estarás Donde siempre estarás Un lugar Donde siempre estarás Tú siempre estarás donde siempre estarás? Tránsito ninguno manejando un Falcon, sus frenadas firmes sin cabeceos y la sólida precisión de su caja de cambios hacen ágil y seguro su desplazamiento. Ford Falcon, verdadero ejemplo de calidad. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín que condenó a tres personas en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la planta de La Ford. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de, de La Ford, uno de los que bueno, tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este, este pedacito de justicia. Eh, lo recibimos a Carlos Propato, aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido. A Oral y Público, soy Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia, ¿cómo estás? Ford, Ford, Falcon. Falcon, Falcon, Ford. Encendido, transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso. Al piso o al volante. Paul más espacioso. Radio AM, FM, Stereo. Hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en en el mundo de la automotriz, ¿no es uh -huh. cierto?, como Ford, uh -huh. que viene bregando con maldades de la época de la Segunda Guerra Mundial. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, mucha, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no, que no entra en la justicia, ¿no es cierto?, que es la el poder económico uh -huh. el financista del terrorismo de estado unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la FOR, a otros nos fueron a buscar a la casa yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford. Uh -huh. la FOR hizo un, un campo de concentración dentro de ahí donde ¿no? estaba un din del ejército 400 hombres aproximadamente estuvimos ahí en el centro clandestino del Pincho que era dentro de la fábrica sí. creado por nosotros para los obreros y esa gente lo usó para otra cosa ¿no? Ford Falcon, el valor de lo probado. Cultura represora. Seguimos en la deuda eterna, 35331744 nuestros teléfonos, y aquí es la columna. La, la, col la columna de Alfredo Grande. Alfredo Grande, la cultura represora. Muy bien, Alfredo, ya nos está indicando Natasha Bianchi que estás en línea. Natasha Bianchi es la suma de todas las perfecciones. Ah, bien, no, pensé que te iba así para otro lado con eso, esa historia de que la suma de las partes no es el todo, en fin. Este, bueno, Macricidio. Hola. Hola, Alfredo. ¿Se Macricidio? ¿Eh? Ahí, ahí, ahí, ahí te perdí. Dale. Bueno, enco encontrame, a ver, macricidio. Sí, mirá, eh, con Macri se han inventado neologismos de todo tipo, ¿no? Yo creo que el, eh, se ha hecho muy popular desde el, la, el famoso canto de Mauricio Macri, la puta que te parió y todo eso, que echarle es la culpa al enemigo, a ver si lo digo bien, ¿no? O sea, eh, la culpa es de Macri, la culpa es el neoliberalismo, la culpa es el Congreso de Washington, la culpa son los que te censuraron, sí, ellos son los culpables. Ahora la famosa pregunta que parece ser que no se va a contestar nunca, y que realmente va a generar efectos, es, bueno, ¿qué hicimos eh, lo de siempre? ¿Qué hicimos nosotros para lograr esto? ¿No? Cuando vos ves lo que es la unidad, lo que llama la unidad, ¿no? el Frente Patriótico, además que parece ser que no se va a poder llamar Frente Patriótico tampoco, bueno, esta especie de presidente de Troya que tenemos, ¿no? Que entra el presidente, se abre y aparece Cristina, bueno, en fin, todas esas maniobras que algunos ven como geniales, como maravillosas, como extraordinarias, bueno, están mostrando que así llegó Macri, o sea, Macri llega por la banalización, por el boicot que hizo en su momento Carta Abierta, La Cámpora, Eve Bonafini, eh, La Madre y el General, o sea, hubo una serie de cuestiones por lo cual llegamos a Macri, por lo cual insisto en este querido programa, esta querida retaguardia, que eh, Macri eh, no fue elegido, este, es decir, no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó. Fungido ungido y hasta que eso no se asuma y no se va a asumir este bueno podrá terminar Macri pero no terminó, no va a terminar el macrismo porque evidentemente esto sí que es una pesada herencia cuando el macrismo hablaba de pesada herencia creíamos que hablaba del kirnerismo no estaba diciendo era una profecía estaba diciéndonos la pesada herencia que la vamos a dejar Y más que pesada es este, realmente un vida de plomo. Llegado a esto, todo es posible, desde que quemen a indigentes en la calle, eh, los quemen vivos, vacían un hospital, eh, el pan está más de 100 pesos, la nafta es incontrolable, o sea, se hace todo, todos los días, inclusive en C5N, ¿no? que es el canal de referencia, eh, todos los diagnósticos... Eh, y todos los indicadores eh, con cara de desesperación ¿no? pero evidentemente plantearse que Macri llega eh, casi excluyentemente excluyentemente por el sabotaje de adentro que se le hace a la propuesta del Frente para la Victoria eh, ese tema no habilita pero digo de otra manera eh, el genocidio nazi no fue solamente la, la, la maldad de Hitler, por así decirlo, sino que fue la complicidad, y vos lo sabes seguramente mejor que yo, de las democracias occidentales, Inglaterra, Francia y demás, que dejaba que Hitler anexara territorios eh, mientras no se metía con ellos, ¿no? Este... Cuando Hitler quiso ser el César ¿no? y arrasar con Europa, arrasar con la Unión Soviética, arrasar con todo, bueno, ahí la cosa se complicó. Entonces, este, creo que el macricidio es el resultado, no de Macri, el macricidio es el resultado no contingente de políticas eh, mediocres, de políticas eh, inclusive de simulacro, hipócritas, eh, eso que se llama populismo, que generan líderes como Macri. O sea, necesariamente generan líderes como Macri, porque te dan la ilusión de que vos podés más, de que, bueno, si después todo, este, con otro podemos estar mejor. Y en realidad la base de sustentabilidad de, la, de los índices de desocupación del kirchnerismo era directamente proporcional a la cantidad de planes sociales, digamos. Este... En ese sentido, yo estoy realmente enojado y preocupado porque se sigue abonando esta idea de llegar a los plazos electorales, de que Macri entregue el bastón de no mando, porque es un bastón de, más que de mandar de asesinar, y todo siga a la farsa republicana, ¿no? Y, y aquí no digo que no ha pasado nada, ha pasado mucho. Y la última contribución a esto es Lo de Les Fernández, ¿no? Vos fijate que ya, que ya lo vimos la otra vez, ¿no? Esta operación semiótica. Vos habías dicho otra cosa, que se me olvidó. Que escondrijo semántico, anótalo. Sí, sí, lo quiero anotar. El escondrijo semántico. Y bueno, y pronto ellos mismos van a entrar a, a Néstor Kirchner, ¿viste? Entonces, desde ese lugar, este, yo creo que la izquierda, lo que llamamos las izquierdas, eh, están realmente también fuertemente eh, encorazadas evidentemente lo electoral parece ser que viene muy mal y aunque viniera bien va a ser un, muy poco bien pero además ya se están peleando entre ellas de una manera casi salvaje eh, esto es un macricidio realmente hay una de, una, un, una planificación del exterminio eh, pero donde El tema no son solamente los que lo planifican, sino cantidades de, de, de cómplices, copartícipes y traidores que asisten como espectadores a esa planificación. Y, y no son pocos ni pocas. ¿eh? Yo creo que últimamente este, estamos viendo, por ejemplo, un Yoja, ¿no? Salió... Eh, que recusaron lo de la ley de Graciares, ¿no? ¿Te acuerdas que fue la pelea de bonazo con Filmes? Sí, claro. Bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Y por qué la presidenta vetó la ley de Graciares? ¿No? Ahora resulta que la Barrigol Gold y el gobernador de San Juan presentaron conjuntamente y la Corte Suprema, no por unanimidad, por supuesto, rechazó. O sea, es que ese contubernio entre la Barrick Gold y el gobernador de San Juan, Yoja, este, es tan grave como lo del Fondo Monetario. Bueno, no o, como, o como la misma operación eh, Chevron, el acuerdo bueno, secreto bueno, con Chevron, bueno, más, este, que es algo más impune le, que eso. Que vos le decías a Pino de Chevron lo madre al arte y se ponía nervioso, y ahora está sonriente. Claro. Bueno, bien por Pino. Bueno, eh, ahora también eh, van contra Monsanto, cuando Monsanto lo hizo entrar este Felipe Solá. Bueno, por eso te digo, y, y yo creo que, mira, dicen, cada vez que se me ocurre algo, yo digo que lo dijo Nietzsche, ¿no? Porque como Nietzsche dijo todo, pero esto creo que lo dijo Nietzsche, ¿no? Que la salud mental es la capacidad de tolerar la verdad, y no tenemos esa salud mental. No tenemos esa salud mental, eh, hoy, eh, no me acuerdo qué gobernador dijo, eh, como elogio, ¿no? Que cuando le preguntaran al general qué iba a hacer para volver, dijo nada lo van a hacer mis adversarios sí, está bien, lo van a hacer los adversarios ¿A costa de qué? yo creo que te comenté en un programa que con un gran amigo me dijo Perón entre la sangre y el tiempo, eligió el tiempo yo digo, sí, claro, la sangre la pusieron los demás claro entonces eh, toda esa cuestión <coughs> que es un poco entre mitos, supersticiones políticas eh, mandatos, sacramentos una compañera peronista que me dice, hay que acatar, hay Uf. que acatar. Eh, bueno, eh, eso también es, forma parte del matricidio, ¿no? que es, entre otras cosas, como todo plan de exterminio, el exterminio del pensamiento. Bien, yo te sigo en esto, Alfredo. Me, pare me parece como que es una, una síntesis en esta semiótica política que venimos manejando en los últimos años, donde parece que, bueno, que hay una especie de, de bálsamo, una, una bruma de río, de río peronista que ahora lo calma todo con, con la fórmula Fernández-Fernández. Eh, sin embargo, bueno, entendemos que no es el, el cambio electoral. Ahora, también yo, y creo que es la pregunta de la clínica eh, psiquiátrica política que voy a seguir haciendo constantemente, es eh, ¿dónde, dónde es que enfocamos, o dónde es que despertamos si queremos encontrar eh, las disidencias en, en cada uno de nosotros y nosotras. Porque entre el, el, el estrato macro que nos haces como resumen... Eh, bueno, sucede y sucede casi en todos los países que nos, recono que re que nos reconocemos como latinoamericanos y más en, después de una ola progresista. Digo, Lenin Moreno sucede exact exactamente lo mismo. El Amlo es, es una recrudación de un Fernández Fernández bastante parecido. En Brasil se pide Lula libre, pero no se pide por ninguna otra de las, de las injusticias que se viven. Uruguay recalcula la derecha con tinte de izquierda. Digo, es más hasta, hasta suena a peronismo el, lo, que, lo que hace Tabaré en su administración. Eh, y, y, y en eso, como que seguimos, como nos comentas vos, decimos apostando a, el a lo electoral. Eh, y ahí es donde yo empiezo con ese ruido desde, la, de desde nuestra izquierda. Entonces, ¿dónde despertamos nuestra disidencia? Donde ya coincidimos que no es en la estructura donde no hay que pelear. ¿Dónde está la sensibilidad de lo diferente o, o, o ese, ese devenir dialéctico donde nosotros queremos marcar una autonomía de lo, de lo diferente? Eh, Es posible que nos tengamos que plantear esta pregunta... ...desde las izquierdas, fuera de lo partidario... ...porque hoy escuchaba a las internas... ...de que si el más entra al fit... ...y la verdad que también siento que es una novela... Del, de, ...de un folletín que leí en, 18, en 1850... ...o sea, ya deja de interesar... ...esa posibilidad o esa propuesta... ...como una alternativa, por lo menos desde lo personal... Eh, ...entonces, si las izquierdas no estamos organizados... ...partidariamente, pero de repente vemos... ...que hay una ola disidente como el feminismo... ...como el año pasado que es el recrudecimiento del cuerpo para poder defenderlo. Vemos, no sé, las asambleas antimineras como una posibilidad de defender también los cuerpos y los territorios ante, ante un avance que que no se negocia, eh, vemos a las naciones originarias también eh, luchando desde esa disidencia hasta el último de los territorios, en el última de las condiciones. Entonces me pregunto, nosotros, los seres urbanos, eh, la, las izquierdas medianas, eh, ¿dónde es que despertamos la, la nuestra disidencia? Y también la hago desde un foco muy, muy perturbador, pero que, que tengo que destacar. Eh, yo fui, en un momento me entusiasmaba mucho la vida de Alfredo Palacios y cómo la izquierda, entre hace 100 años atrás... Convocaba esquinas y plazas y convencía con argumentos a las personas. Un, como decías vos, un, una, una salud mental mucho más amplia que, que la actual porque se aceptaba la verdad y se trabajaba y se, trabajaba, se militaba eh, y se acumulaba y se proponía algo diferente. Hoy no tenemos esa salud mental. Eh, ahora, sin embargo, vemos como un personaje como es eh, Axel Kicillof, que deviene del marxismo, por lo menos en su militancia universitaria, de repente, en cuatro años de, de ostracismo, se recorre la provincia de Buenos Aires y revierte la imagen negativa positiva. Digo, mientras seguimos discutiendo las, las amplitudes de los frentes o no frentes electorales, tenemos una persona que por voluntad propia se recorre la provincia de Buenos Aires y de repente revierte su imagen y ahora es candidato a gobernador. Digo, las estrategias de las izquierdas, no las ¿Tenemos que replantear fuera de lo que es el, el, el estrato político partidario? Y si es así, ¿desde qué sensibilidad nos vamos a plantear este desafío? Mirá, eh, que soy sincero, me, me siento totalmente abrumado por tus reflexiones. Tendría que haberlas anotado y una por una. Pero creo que la cuestión partidaria... Eh, por ejemplo, en algún momento el Frente de Izquierda y los Trabajadores se consideró como la izquierda, y todo lo demás era no izquierda, ¿no? Mm. Eh, últimamente hemos visto algunas cuestiones, o he leído un poco, yo creo que el tema es atar lo partidario a lo electoral. Yo creo que ahí hay una trampa, ¿no? Es decir, lo, lo electoral puede ser necesario, no sé si tanto, no estamos en la época que había que quebrar el fraude patriótico, ahora el fraude es electrónico. Claro. Entonces también se puede pensar, bueno, del fraude patriótico al el fraude electrónico? ¿Usamos las mismas estrategias? No, evidentemente no. El fraude, para quebrar el fraude patriótico era útil el voto obligatorio. No sé si ahora es tan útil que el voto siga siendo obligatorio, porque le da, le, le da una legitimidad incluso a minorías. Ahora, la estrategia electoral no puede ser que la agenda de las elecciones la ponga la derecha. Claro. Yo, te digo, he hablado con alguna gente, no con todas ni con todos, porque no tengo llegada, pero no hay un solo partido político, ni siquiera de izquierda, que haya planteado el adelantamiento de las elecciones. Claro. Ya, y claro. los pocos que fueron al, ahí al, al Senado y a diputados, como este, el Fable Moreno, Guillermo Moreno, Cuño, algunos otros, no le dieron pelota. Uh -huh. Ya todos quieren que se cumplan los plazos. Inclusive los movimientos villeros, digamos, que también son movimientos bastante disidentes, agrupados atrás de frentes políticos, digo. Bueno, bueno, planes políticos, eh, yo creo que forma... Bueno, yo, <ríe> planes políticos, en realidad son este, eh, como la corrupción por otros medios, ¿no? Claro. De todas maneras la izquierda eh, está planteando una un nuevo frente. No es que se ingrese en el frente de izquierda el MST, el nuevo más, no ingresan al frente de izquierda. Es un frente electoral este para la conformación de listas comunes, esto es lo que se está planteando. No, este, el, el Frente de Izquierda siguen siendo los tres partidos y a partir de ahí, digo Izquierda Socialista, el, el PTS y el Partido Obrero y a partir de ahí convocan ellos eh, a armar un frente con el MCT y el Nuevo Más, no es que están convocando al MCT y al Nuevo Más a entrar al Frente de Izquierda, ahí ya tenemos una punta, pero yo lo miro desde otro lado. Creo que bienvenido sea que este, alguna vez también estén mirando lo que se reclamaba hace mucho tiempo este, desde la base de militancia. Sí, lo que pasa es que hoy el frente, los, eh, los frentes electorales terminan haciéndole el, ju el juego a la cultura represora. O sea, eh, es lo que estoy planteando. Un frente electoral que no esté eh, sostenido desde un estado casi te diría insurreccional donde no se plantee claramente eh, adelantamiento de, de si, cese del mandato una a, eh, una reforma constitucional eh, desde un nuevo poder político. La reforma sí la plantean, la reforma constitucional, ¿eh? y también están planteando este, el no pago, que es el, el, los únicos que plantean el no pago al Fondo Monetario y que se revise todo y que esto lo paguen aquellos que lo contrajeron, que fue el claro, gobierno. Que... Ese es el teorema de Balini, ¿viste? Como no hay ninguna posibilidad de que ganen, pueden decir cualquier cosa. <risa> no, pero si metieran 30 diputados, habría alguna pequeña diferencia. En lugar de tenerlos al frente renovador, que lo tenga a la izquierda, sería este, mucho más interesante, porque por lo menos a la izquierda no se le ha comprobado ningún tipo de corrupción. Todos los otros están recontra repodridos, todos. Bueno, está bien. Eh, yo te digo, eh, lo que yo pienso es que eh, hoy el campo de la izquierda eh, es un campo este, que está eh, más en los movimientos sociales está más en las agrupaciones por ejemplo, eh, está más dentro de las radios alternativas comunitarias sea la retaguardia, Coincidido. sea la tribu, sea lo que sea creo que la izquierda hoy no transita por lo partidario que lo partidario tiene razones que el corazón no entiende, que es una máquina de acumular poder y que un frente electoral en sí es simplemente digamos bueno no formamos parte del mismo equipo, pero para el picadito del domingo vamos a, a llamar a algunos. No, no no no me seducen los frentes electorales, me seducen los frentes este programáticos y que además impliquen la posibilidad de un gobierno cercano viste si acá lamentablemente la izquierda no generó ni siquiera un Lula, no te voy a decir un Evo, y si no... Es que yo no sé violó. si Lula es izquierda, pero bueno, será para ¿Cómo, otra oportunidad, que no sé si Lula es izquierda, pero será para otra oportunidad, porque acá Majo, sin lograr ningún tipo de seducción, me está diciendo, tenemos que redondear. O sea me están censurando. Te están, te están censurando, pero no soy yo, sos vos. <risa> no sos vos. Soy yo. Digo, bueno, déjalo así. Ya parezco Macri diciendo esto es esto. Mira Pasaron vos, cosas. ¿eh? A ver, El censurado censura. Bueno, está bien. Está bien. Por interpósita no persona. No, yo, eh, no, no vamos a seguir esta discusión ahora. La podemos seguir por otros medios. Dale, después vale, les invito a un café bien. y seguimos en te una mesa tamaco. de café. Ahí acá está, estoy, ahí acá te... estoy. Alfredo, ya está. ¿Se, ¿Se cortó, Alfredo? Nos dejó con esta conclusión. <risa> se macresidió. Me, se me <risa> bueno, Alfredo, te desvaneciste en el aire. No, eh... no, ah, ahí. estabas ahí. Ahí está. Te mandaste algún zamajo y estaba esperando la respuesta. ¿no? Te no, estoy no. contestando. A ver... Bueno. Ah, me habían censurado el micrófono. Acá, Natacha, me había censurado el micrófono, no, Alfredo. Natalia, Natacha es intocable. ¿sí? El, estoy el de acuerdo. la de la retaguardia. Natacha. Estoy de acuerdo. Te estaba saludando, Alfredo. Me hago cargo de que se nos fue el tiempo. De no, hecho, ya no, nos pasamos no. unos minutos, pero les invito a un café y nos sentamos a la debatirlo. La culpa de Darío, la culpa de Darío. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con vos, Alfredo. Bueno... Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Muchas Alfredo. Revolución. Revolución. 2011. La Esto fue. La columna de Alfredo Grande. Porque con dos horas, con no alcanza. No resumen, resumen de noticias en la Y después de Alfredo Grande, resumen de noticias. Una ley de glaciares. La Corte convalidó la ley de glaciares... ...y rechazó un pedido de inconstitucionalidad. Esto lo veníamos charlando recién, justo Alfredo este, tocó el tema, ¿no? Eh, la decisión fue por unanimidad y frena un pedido realizado por la minera Barricol. La convalidación de la constitucionalidad de la ley de preservación de los graciares quedó firme con el rechazo de la demanda planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas Sociedad Anónima y Exploraciones Mineras Argentinas Sociedad Anónima, concesionarias del emprendimiento binacional Pascualama. En tanto que la misma solución se aplicó respecto a la demanda iniciada por la empresa minera argentina Gol Sociedad Anónima, que tiene la concesión del emprendimiento veladero. No olvidemos que veladero contaminó varias veces el río Hachal y la localidad. ¿no? Este, por eso han llegado hasta aquí el año pasado en una marcha los jachaleños. Y en la decisión los magistrados agregaron que la provincia de San Juan, que se había sumado al planteo de las empresas en pos de conseguir la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio. Y en ese sentido agregaron que la Constitución Nacional establece que la protección del ambiente es una tarea conjunta del gobierno nacional y de las provincias. Queda claro, me parece, con esta noticia, si me permiten un minuto, uh -huh. queda absolutamente claro cómo la eh, provincia de San Juan es socia en la barri de la Barrigol y de todas las empresas mineras que allí actúan. Eh, queda claro lo que decía Alfredo sobre el ex gobernador Gioja, que había llegado a decir cuando se probó la toxicidad del agua en, en el río Hachal dijo, bueno, en 20 años estamos todos presos. Eso lo dijo antes de caerse este, con el helicóptero. Él fue el único que sobrevivió. Eh, seguramente toma agua no del río Hachal pero... Lo que sí hay que decir que por lo menos la Corte en esta oportunidad falló a favor. Esto, que parece muy superficial, la Corte falla. Ellos piden la inconstitucionalidad y esa inconstitucionalidad pudo haber estado eh, casi visible cuando justamente Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, vetó en primera instancia la ley por la cual se separa del kirchnerismo el entonces diputado Miguel Bonazo. Muy bien. Eh, por otro lado vamos a mencionar algo que seguramente lo estemos mencionando después a lo, largo, a lo largo de todo el año, ya que se presentó el nuevo código penal a ser tratado, eh, lo presentó Germán Garabano y hoy en particular vamos a mencionar una de las cosas contra las que atenta este código, este nuevo código que podría sancionarse para fin de año y que Se frenó su presentación el año pasado dado todo lo que, lo que produjo el debate por eh, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Eh, Habría posibilidades que en este nuevo Código Penal se derogue la Ley 24.051. ¿Qué es lo que decía esta ley? Planteaba que, por ejemplo, los delitos ambientales dentro de esta ley son delitos de peligro abstracto, es decir, de Una probabilidad de peligro. Lo hemos hablado en algunas de las, de las causas en las últimas semanas. Es decir, que no debía probarse ni siquiera la posibilidad de un daño. El nuevo código lo deroga y busca imponer un delito de resultado. Es decir, que hay que probar el delito concreto. La ley decía antes, será considerado peligroso a los efectos de esta ley todo residuo que pueda causar daño, directo o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente general. Bueno, en esta nueva ley, en nuestra reforma del Código Penal, si fuera a aprobarse, implica que los delitos deben, ser, eh, deben comprobar que cause daños graves al aire, el suelo o las aguas o la fauna y será penado. Es decir que directamente pasa a un delito de hecho. Esto es solamente uno de los artículos que, pro, que propone eh, y que va a traer controversia durante todo el año. Sabemos que es una de las políticas de Estado lo que es eh, el territorio y lo que es la explotación del territorio. Así que no es menor que esto se esté metiendo dentro de, esta, de este intento de reforma del Código Penal. Después hay muchos otros, otros artículos que vamos a estar hablando porque habla también del aborto no, del aborto no punitivo y se mete en otras temáticas intentando plantear una suerte de perspectiva de género en esta nueva reforma y en algo más pragmático, como dijo eh, Garabano en la presentación, pero bueno, esto lo vamos a estar hablando más durante todo el año porque es algo que va a traer muchas controversias. Ajuste en discapacidad. Mientras el gobierno gasta más de 65 millones de pesos en la cumbre global de discapacidad, paradójicamente, o no tanto, sino porque está en su naturaleza, dan de bajas pensiones por discapacidad y no entregan las que están en trámite. Los certificados por discapacidad vencidos y nuevos no son otorgados en tiempo y forma. Los viajes a media y larga distancia son negados. Los servicios de transporte no reciben los pagos. Los valores de las prestaciones no están sujetos a la inflación y los hogares de día cierran por falta de pago este viernes 7 a las 11 en la puerta de Tecnópolis, para decirle no al ajuste en discapacidad, este viernes 7 a las 11 de la mañana en la puerta de Tecnópolis. Qué ironía. Bueno, entre las noticias y, y los comentarios que hacemos, una noticia es cómo Garabano se sostiene en su poder y cómo algunos... Algunos subsecretarios también continúan con sus cargos, más cuando nos enteramos de estos detalles. Después, bueno, para seguir conversando sobre lo que son las leyes o las letras huecas, también tenemos legislaciones que por promulgarse no generan mucho cambio si no se reglamentan. Eh, justamente nos enterábamos esta semana que a siete meses de la sanción de la Ley Nacional de Barrios Populares <coughs> continúa perdón, sin reglamentación. Esta ley, que es del 10 de octubre del 2018, es importante porque reconoce el derecho de la tierra a 930.000 familias a nivel país. O sea, la afección de 4 millones de personas que viven en lo que se conocen como barrios populares, eh, en una totalidad aproximada de 4.400. Estos barrios populares, lo que los podemos también llamar asentamientos, o como cada uno los reconozca... Eh, Pero estos barrios que están identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, la RENAVAP, eh, también son declarados como utilidad pública y lo que le permiten es la suspensión de desalojos de toda índole porque eh, tiene eh, la desubjetación de la expropiación de la totalidad de los inmuebles. Entonces, con esto anula todo, todo trámite de lo que es índole judicial y administrativa por el plazo de cuatro años. Ya vamos siete meses de la, regla, de la, de la sanción de la ley eh, sin reglamentación. Entonces ya ese plazo de cuatro años con toda la burocracia que requiere un Estado, especialmente como el argentino, se empieza a perder eh, cuando es, bueno, obviamente fundamental por el derecho a la tierra y a la propiedad de todas las familias para lo que es vivir en una condición de hábitat adecuado. Así que bueno, a siete meses de esta sanción el Estado todavía no ha generado ningún tipo de reglamentación, tampoco ningún tipo de, de la integración que anhela con este tipo de medidas, integración lo que entendemos como social urbana, de que dependen, lo que decíamos antes, mil eh, familias, o sea, 4 millones de personas. Eh, lo que está sujeto a esta ley, por suerte, es eh, la suspensión de lo que son los desalojos judiciales por las familias que habitan en estos barrios, pero bueno, como enfatizábamos antes, resulta urgente la demanda de esta reglamentación, de esta ley, para que no se avancen con mecanismos expropietarios, como entendemos que suelen hacer las grandes corporaciones, cuando del suelo se discute o se trata. Muy bien, después del resumen de noticias que acaba de pasar y quedan muchas noticias todavía por decir, vamos a ir a un temita musical y después nos vamos a estar comunicando con Daniela Bersenasi. Genial. Bien. en mi rancho se alegrará agitando pañuelos me iré y en mi vivirá aquel carnaval agitando pañuelos me iré cantando estas zampas riquiquetear Entrevistas. Muy bien, ya estamos en comunicación con Daniela Berseniasi, integrante del Foro Ecologista de Paraná. Daniela, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo andan? Bueno, aquí este, trabajando como desde hace 15 años con este programa que está tratando de mostrar en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país obviamente, pero sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires los alcances de, de, de esta pestilencia, porque si no lo que llega eh, comúnmente viene de los funcionarios que dicen que el, el glifosato es como este, tomar un vaso de bicarbonato. Sí, es así, ¿no? como eh, minimizan, eh, no solamente el estado de situación de nuestros territorios y de nuestra población, sino también eh, los estudios de tantos científicos dignos que han demostrado el impacto que están teniendo sobre nosotros, ¿no? Hace muchos años que el doctor Carrasco ya hablaba de esto. Hace muchos años que Carrasco, eh, bueno, tomó la bandera de la ciencia digna Y, y bueno, y dio su vida no por esto, porque eh, hasta el último día de su vida Andrés estuvo dándole batalla a ese modelo que, que lo persiguió, eh, lo castigó, eh, lo, lo denigró eh, como científico, como persona. Y, y bueno, y hoy estamos justo en ese momento, estoy en medio de la marcha plurinacional de los barbijos en Rosario. Eh, bueno, entre otras cosas levantando en la memoria de Andrés, ¿no? Por supuesto, eh, que, que hay, no hay que dejarla, no hay que, hay, no hay que perder la memoria de Andrés Carrasco. Eh, Daniel, ayer cuando te llamé, este, bueno, estabas en una reunión, estaban este, en una charla. Eh, las escuelas fumigadas son muchas en todo el país que hay, este, en las provincias donde está el, el transgénico. Ahora eh, en Chubut quieren derogar la ley que prohíbe el uso del glifosato. Mejor okay. dicho, la ley fue vetada por el gobernador de Chubut hace un par de semanas, por ejemplo. Es decir, el propio gobernador que se debe al pueblo lo que hace, siendo que en Chubut todavía no hay soja, pero como está planificado hacer este, una serie de diques, e inundar 11.000 hectáreas donde están las comunidades mapuche, por ejemplo... Uh -huh. eh... Y, y esos 11.000 hectáreas de bosque autóctono, ¿no? estamos hablando de, de, de allí de Chubut, para darle electricidad a las mineras y habilitar canales de riego para eventualmente meter transgénicos. Esto está pasando en Chubut. En Mendoza está pasando algo similar por el tema del agua y, y la minería. En fin, eh, creo que el, el territorio está tomado por los venenos. ¿Cómo discutimos este tema? Porque el propio ministro es el que dice que El glifosato es absolutamente este, contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es inofensivo para el humano, porque lo escuché decir la Sandés tal que nosotros tenemos un metabolismo distinto al de las plantas, por eso a nosotros no nos afecta. Bueno, eh, por lo visto no he leído todos los más de 2.000 trabajos científicos que hay en todo el mundo en relación a, a, a quien que, eh, desmentirían lo que están diciendo. Respecto de, eh, yo te puedo contar la experiencia nuestra en Entre Ríos, la verdad es que más allá de lo que eh, el ministro, tanto de la industria como el ministro de ambiente puedan llegar a decir, nosotros salimos a darle batalla a ese modelo y hemos logrado proteger las escuelas rurales eh, con dos amparos porque fue apelado por la provincia y ratificado y sacaron un decreto, disminuyeron las distancias que logramos y volvimos a meter un amparo y volvimos a ganar, volvimos a ganar. Volvieron a apelar, volvimos a ganar el superior y ahora apelaron para ir a la Corte Suprema de Justicia, pero que no se sabe si le van a dar lugar. Eh, y nosotros, eh, lo digo con mucho dolor, eh, eh, tanto el ministro de Agroindustria como el ministro de Ambiente con el Terriano, eh, algún día se les declarará persona no grata y no podrán volver a visitar nuestra provincia. Pero bueno, por, por, por el momento lo pueden seguir haciendo y, y a pesar de ejercer todo el poder que tienen, porque sabemos que lo tienen... Eh, y en el caso del ministro Berman, que eh, prácticamente es dueño de un pueblo, de Avigdor. eh, bueno, sin embargo hemos logrado ganar este amparo y, y demostrarles que eh, a pesar de la negación constante de, de los estudios científicos, como decía anteriormente, que sí existen y que están publicados en revistas científicas, que ellos tanto reclaman para darle legitimidad a un estudio, bueno, no nos dan legitimidad a los estudios que hacemos nosotros en el territorio, le dan legitimidad a los trabajos publicados. Bueno, hay más de 32.000 trabajos publicados en todo el mundo. y Sin embargo, de ellos se dieron el lujo de eh, sacar unas una recomendaciones, que es lo que hoy está dando vuelta eh, en manos de quienes defienden este modelo. Eh, recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, donde plantean 100 metros, que con 100 metros no pasa nada, que podría hasta 100 metros estar jugando... Eh, de distancia respecto de, de espacios habitables, digamos, ¿no? Bueno, en estas recomendaciones, ellos se basan supuestamente en, en estudios científicos, se demostró que eh, nos pusimos a hacer uh, eh, un seguimiento de esos estudios y, y se encontró que han mentido respecto del de espíritu de los estudios que ellos dicen citar. Estudios que dicen eh, diametralmente lo opuesto a lo cual ellos les dicen decir en su manual de, de recomendaciones y buenas prácticas agrícolas. Así que frente a esto, señores, la verdad es que nosotros con eh, estudios científicos serios, dignos en mano, con trabajo territorial, y eh, yendo a la justicia y construyendo también en el territorio y sentándonos a, a construir también, si es necesario, con, con legislativos y con, y con ejecutivo también, hemos logrado, a pesar de las grandes diferencias, hemos logrado hoy... ...generar esta protección a las escuelas rurales... ...y decirle a esos señores que no tienen... ...no crean que tienen el derecho... ...de poder decidir por nosotros... ...en esos territorios al menos... ...somos nosotros los que estamos construyendo la historia... ...y decidiendo qué es lo que queremos para nuestro futuro. Ahora, ustedes en, en, Ur, en Urdinarrain... ...tienen la localidad... ...más contaminada del planeta. Sí, en realidad eso no es así... ...no, no digo que no es así... ...puede llegar a serlo... ...lo cierto es que percibersaron... ...palabras del doctor Renan Marino... Eh, y él aclaró, de las ciudades que yo él, digamos, ha, ha evaluado, es la que más contaminación tiene, lo que no significa que sea la ciudad más contaminada, no sé si del mundo o por lo menos de Argentina, eh, de las evaluadas por él, pero eso no quita de que no sea una de las tantas localidades que están sufriendo el placelo de ese modelo eh, territorios, ¿no? Y, eh, bueno. Pero, pero y más allá de esos datos, la verdad es que eh, sea la, la, la principal ciudad o que, que encabecemos la lista de más o de menos, eh, lo importante acá es, por un lado, la resistencia que estamos generando los movimientos socioambientales, eh, no solamente en Entre Ríos, sino en el mundo entero. Eh, y por el otro lado la construcción que se está haciendo la construcción verdadera real en los, en los territorios a partir de prácticas agroecológicas, de la recuperación de la verdadera agricultura que es la cultura del, del vínculo con la tierra eh, y eso es no hay ninguna no hay ninguna eh, no hay ningún ministro eh, ni, muy, ni multinacional que pueda llegar a sea, ¿no? podrán decir lo que quieran podrán tener los medios masivos eh, a su favor y, y nuestros gobernantes también, siéndoles eh, funcionales a, a sus intereses, pero hoy la resistencia y la insistencia en otro modelo de producción, no solamente en cuanto a la producción agrícola, también estamos hablando de los frutales, bueno, ustedes en el sur, todo lo que es la cuenca del Río Negro, que está totalmente destruida con agrotóxicos, eh, entre otras cosas bueno eh, es el territorio entero es el planeta entero que está amenazado por este modelo y, se, y le estamos dando batalla y se la vamos a ganar y se la estamos ganando eh, ¿cómo está la marcha ahora? ya que estás ahí te usamos de corresponsal y en este momento yo me alejé bastante para poder hablar eh, pero bueno, recién acabamos de llegar al monumento a la bandera, nos cruzamos, estamos acá frente al río y están seguramente, por bueno, empezar a decir algunas palabras o, o iniciar el, el, el acto eh, de la marcha así que bueno, pero impresionante, la verdad es que para, para quienes estamos en, en, en, este, en esta eh, convicción de que hay que salir a poner el cuerpo, eh, todo, el cuerpo, las ideas, todo junto en defensa de la vida Encontrar estos espacios donde nos juntamos personas en distintos lugares del territorio, en este caso nacional, eh, en, en, en una marcha, eh, bueno, la verdad es que es impresionante. Eh, eh, no, no puedo llegar a graficar con palabras lo que significa estar acá en este momento. Muy bien. Eh, Daniela, no te molestamos más, así podés seguir e integrar este, esta marcha de nuevo y, y ver qué, qué, qué, qué discursos aparecen ahí en el en el monumento, eh, bueno, no va a ser la última la vez que te vamos a molestar, al contrario, este, y cuando vos lo requieras, eh, la deuda eterna tiene dispuestos siempre los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, y también de nuestro lado, cuando acá estamos, digamos, y, y, y nos necesitamos eh, mutuamente para, para poder eh, seguir dándole batalla a A deconstruir esto y a construir algo distinto, ¿no? Así es, en eso estamos muchos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Veo y leo los informes de formes, conformes a proyectos electos que nadie va a aplicar por aquí. Vive recibe 10 centavos y pide por sus seis hermanitos que viven abriendo la puerta de un remis Si quiere ver el drama o la comedia mejor encima de sus ojos hay un mirador Depende de su lucidez para mirar verá como el grotesco es la cruda verdad ciencia paciencia en los servicios de urgencia motociclista en una emergencia se convirtió en donante al llegar ciencia. De cierta sensibilidad tuerta de alcohol que pone el sábado alerta. Y la calle es una diosa letal. Si la tragedia espanta con su amargo sabor, recuerde que mañana no será mejor. Los pasos de la danza no lo dejan salir del borde de la náusea que le da a existir ando paseando como un loco en un campo le tiro y recibo en un flanco un extraviado proyectil sí Meldigo, sin testigos y sangro Herido y un relámpago en tanto Me ciega y no me deja seguir Eternas gorgonas de miradas enfermas Que nunca turgentes y modernes Sus piernas abrirán para mí, pero esa cabeza con mi nombre de presa es un trofeo que les interesa disputar, salvo me ayudir.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 Promesas de sus bocas vacías son menos que mi pobre poesía que me libra de todo. Más. 2011, la KMT, la Grefestein, luchando por el cambio, revolución. luchando por lo nuestro, el, el poder del pueblo y para ilusión. el pueblo, no al capitalismo, no a no la opresión. María no José, revolución. otra vez en la deuda eterna, nuestra periodista estrella nos va a anunciar el próximo bloque de la deuda eterna. Muy bien, ahora vamos a la columna de Julio Gambina, les parece a ver qué nos tiene para decir en el día de hoy. Si este país sigue siendo el primero en vender alimento a la salud, Economía y Política, la columna de Julio Gambina, hola, ¿cómo están? Bueno, los temas económicos vienen agravados por razones eh, locales y nacionales. Hay mucha incertidumbre en la economía y en la política, local y mundial. Eh, podemos, si quieren, empezar por, por lo mundial y el impacto en lo local. Esta, esta semana el, el dato económico fue el riesgo país. Eh, subió por arriba de los mil puntos y es el récord en, en la época de, de Mauricio Macri, y conocidas algunas opiniones de la Reserva Federal de Estados Unidos, algo así como el Banco Central de Estados Unidos, el riesgo país eh, bajó en la Argentina. Ahora, más allá de la suba y de la baja del riesgo país, lo que está puesto en evidencia para el mundo... Y, y, y por supuesto para la Argentina también, y esto debe ser preocupante para la mayoría de la sociedad, es que la Argentina tiene una deuda impagable. Por eso es que aumenta el riesgo país. Aumenta el riesgo país es que el país puede en cualquier momento caer en cesación de pagos. Por eso es que... Desde el gobierno, el ministro de Economía salió a decir que no hay problema con, con la deuda, que está todo, todo en orden, que no hay ninguna posibilidad de default porque las cuentas se están ordenando. Curiosamente, Guillermo Nielsen, del, del equipo de, de Alberto Fernández, los que están trabajando en la perspectiva eventual de un próximo gobierno, Dice que, en términos generales, el gobierno también tiene razón, pero que eso, esa razón remite a la deuda privada. Que el problema es la deuda con el Fondo Monetario. Y que, seguramente, con el Fondo Monetario hay que renegociar. Bueno, es preocupante. Cualquiera de los dos eh, razonamientos que se hagan, el del oficialismo o el de la oposición, El tema es preocupante porque cumpliendo con las condiciones actuales del fondo o renegociando los plazos de pago, pero manteniendo las condicionalidades que suponen reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, el tema es grave porque en ningún caso es una buena noticia para la mayoría de la sociedad. Lo vamos a decir hasta el cansancio que las reformas laborales y previsionales, llamadas reformas estructurales, son quita de derechos para actuales trabajadores o futuros jubilados. Eh, el tema es, eh, es bien complejo. En una semana donde va a visitar el país Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Eh, y más allá de, de, de fortalecer lazos de amistad entre Bolsonaro y Macri, Brasil trae novedades para la Argentina. Una es que está en tratamiento la reforma previsional. Y la reforma previsional brasileña apunta a avanzar a un régimen de capitalización. Y lo hacen en un marco donde la política económica del Brasil apunta a privatizar todo lo que sea privatizable. Es más, hay un... en este momento acaban de ofrecer las cuentas públicas de Brasil, una eh, caída de la actividad económica en, en el primer trimestre. Un trimestre más en ese sentido y se consolida un proceso recesivo en, en Brasil. Y bueno, alguien que nos escucha preguntará pero ¿por qué nos preocupa la cuestión brasileña? Bueno, nos preocupa por lo que representa como contagio, una discusión que avance en una reforma previsional regresiva en Brasil puede estimular un, un debate en simultáneo en la Argentina. Hace mucho tiempo que se quiere modificar el régimen previsional argentino y no hay condiciones locales. Y no las había en el último tiempo internacionales, pero, puedo, pero pueden influir en ese sentido. Pero además Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Vamos a decirlo de otra manera, es el principal comprador de bienes argentinos, entre otros bienes de autos. Ustedes fíjense que ahora el gobierno para estimular el consumo está lanzando un plan para favorecer la compra de autos usados. O sea, interesa que se reactive el consumo, sobre todo en tiempos electorales, no tengan duda que son medidas... ...de campaña electoral para conseguir algunas voluntades en sectores medios... ...que son los potenciales compradores de autos cero kilómetros. Bueno, más de la mitad de los automotores que se arman en la Argentina... ...se venden en Brasil, porque dos tercios de los autos que se arman en la Argentina... ...se venden en el exterior... Por eso preocupa que haya recesión en Brasil, principal comprador de autos de la Argentina. Y también preocupa que Estados Unidos esté en un proceso de descenso de su actividad económica donde el boom de la era Trump parece haberse agotado en, en, en los primeros años y el segundo semestre de Estados Unidos muestra perspectivas de desaceleración de la economía. El Fondo Monetario Internacional eh, acaba de emitir un, un comunicado donde señala que eh, las previsiones de crecimiento de la economía mundial van a ser menores, entre otras cuestiones, por eh, la desatada guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, porque esa guerra comercial impacta en los niveles productivos. Y ahora Estados Unidos no solo le declara la guerra comercial a, a China, sino que se, se ha metido con los mexicanos y dice, bueno, a partir del próximo lunes se va a aplicar un arancel del, del 5%, pero puede llegar hasta el 25% si México no controla las migraciones que pasan por México de países eh, centroamericanos, de, de países del, del Caribe, que hacen la entrada a Estados Unidos vía México. México está siendo apretado por Estados Unidos para hacer un control político de esos movimientos migratorios, insistamos, no solo de mexicanos, sino de, de otros países cercanos, vecinos, especialmente centroamericanos, y por lo tanto Estados Unidos aplica aranceles muy elevados para con China. Que, claro, el, el déficit comercial con China es, es, es gigantesco. Eh, estamos hablando de un comercio internacional de 500 mil millones de dólares y donde este, Estados Unidos tiene un déficit de 350 mil millones de dólares con China. Pero bueno, también aprieta a México y ahora también eh, está avanzando en el mismo sentido para con India. Digamos que hay una política exterior de Estados Unidos que complica a la economía mundial. Tanto complica, y vuelvo al, al comienzo del comentario, que la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, está cambiando su política monetaria. Eh, para que se entienda, desde antes de la llegada de Trump, el Banco Central, la, la, la, la Reserva Federal, había planteado un aumento de tasas de interés. Y eso acá en la Argentina se veía como malo porque, claro, con el elevado nivel de deuda externa que tiene la Argentina, que aumenten las tasas de interés es pagar más intereses. Bueno, Estados Unidos ha venido aumentando la tasa de interés. Pero ahora la Reserva Federal... ...viendo la situación de deterioro de la economía mundial... ...que afecta obviamente a Estados Unidos... ...porque es parte de la economía mundial... ...es locomotora de la economía mundial... ...pero es parte de la economía mundial... ...la Reserva Federal dice... ...bueno, a partir de julio... ...lo más probable es que las tasas de interés bajen... ...y eso... Eh, ...en Argentina se, se lee bien... ...porque dicen... ...bueno, van a bajar, va a bajar el costo del dinero... ...no va a seguir subiendo la tasa de interés... ...sin embargo... La baja de interés de los Estados Unidos agrega vulnerabilidad financiera al sistema mundial y eso hace que muchos inversores especulativos internacionales que tienen activos financieros en la Argentina, lo que hacen es venderlos y por lo tanto demandan dólares. Por eso es que la salida de dólares de la Argentina es incesante. Vamos a decir hasta el cansancio y recordarle a todos los que nos escuchan que en menos de 60 días se dilapidaron los 11.000 millones de dólares que el FMI depositó el pasado 9 de abril como el último desembolso del de el crédito de 57.000 millones de dólares. A veces en el, el gobierno se hacen cuentas y se dice, por ejemplo, que con el paro del 29 de mayo se perdieron 40 mil millones de pesos. Bueno, en menos de 60 días estos dilapidaron 11 mil millones de dólares, una cifra gigantesca. Y de eso, claro, lógico, poco es lo que, lo que se habla. Por eso es interesante pensar cómo, cómo la, la situación de inestabilidad o incertidumbre de la economía mundial impacta en una Argentina con tremendas incertidumbres, sobre todo que estamos a, a pocos días de conocer cuáles serán las verdaderas y definitivas alianzas en el proceso electoral y a 20 días de que se conozcan los, eh, los candidatos que, que finalmente competirán por la presidencia en la Argentina y con ellos el plan económico, el programa económico. Todos sabemos ya que si el gobierno continúa ha planteado que va a profundizar su política económica actual. Es decir, es la política del ajuste, la política de los tarifazos, la política de la disminución del gasto público, eh, una política que se financia con crédito externo. Además del Fondo Monetario, eh, conversaciones de Trump con Macri hablan de préstamos directos del tesoro estadounidense a, a, al Ministerio de Economía de la Argentina, o sea hay voluntad de seguir endeudando a la Argentina con el costo que eso representa. Y esas reformas estructurales que están marcadas en el acuerdo con, con el FMI, reforma laboral y previsional privilegiadamente. Bueno, lo que interesa saber es qué van a hacer eh, los opositores con posibilidad de ser gobierno. Y yo voy a insistir que no alcanza con decir renegociación con el fondo, porque renegociar con el fondo es estirar los plazos de pago. No este, generar un, un, un nuevo tipo de relación, una investigación sobre el proceso de deuda anterior al Fondo Monetario Internacional e incluso la indagación a fondo de los destinos, de los usos de esos recursos depositados por el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Conocer que que se piensa para el próximo periodo es importante porque lo que se ve por cómo funciona la economía mundial y cómo está funcionando la economía argentina en un marco de inflación y de recesión, no son muy buenas las noticias, eh, sobre todo para la mayoría de la población con recursos deteriorados producto de esta deliberada política económica. Son todos temas que se van a calentar con... El, el tiempo electoral y en la medida que se precisen las alianzas, las candidaturas y empecemos a discutir de fondo cuáles son las políticas que se piensan para la Argentina del próximo año hasta la próxima Bueno, muy, muy interesante, sí, Julio, sí. siempre. Es como una, la, la típica clase de la facultad que ya no tenés de economía o que antes cabeceabas, pero bueno, Julio te la hace más sencilla y más práctica. De hecho, creo que hubiera estudiado con él directamente acá en la radio. Es una cosa increíble sí. en este sentido. Eh, pero bueno, más allá de que obviamente coincidimos con los análisis de la coyuntura económica que se viene a partir de, de cuáles son las plataformas de gobierno económico... Eh, situados no en esto de que de cómo se maneja la estructura económica en la guerra comercial entre China, entre Estados Unidos, entre lo que es el pago de la deuda al FMI, de lo que implica el FMI, un dato no menor esto de que el 61% de lo que compone la deuda que compone el capital de deuda que tiene el FMI es con Argentina, así que bueno nada, un lindo argumento para salir a pelearla cualquiera que nos venga a decir que hay que endeudarse, no, es el único país que, o sea, la Argentina quería que ingresemos a los mercados endeudándonos y somos el único país que prácticamente por la razón con la que está existiendo el FMI o sea, que si no le pagamos prácticamente lo mandamos a la banca rota, bueno. ¿Vos decís que FMI depende de nosotros? En una forma sí, o sea claramente sí, o sea, se juega mucho el prestigio internacional hoy en día el FMI sobre lo que sucede en Argentina, no por algo Lagar hoy en día opina que no tiene que volver el peronismo, o manda el Financial Times a decir que no tiene que volver el peronismo en Argentina. Digo, ahí vemos formas de gobierno... Eh, bastante explícitas a nivel internacional. Digo, en esto que nos sitúan, también en una forma muy explícita de lo que es eh, la macroeconomía y las estructuras económicas que se están manejando en esta lucha de imperios China-Estados Unidos. Pero yo lo que, lo que quería hacer era como bajarlo un poquito más a la realidad y hasta si quieren lo se puede tomar como un consejo. Eh, ¿Qué se sucede en estos dos o tres meses en, esta, en este panorama de tech económico? Eh, tenemos una especie, como vamos a decirlo, de, de oxígeno, de espacio, de supuesta estabilidad ficticia, donde se apuesta mucho a que se tenga efectivo otra vez en los bolsillos para que eso no cambie el humor electoral. Entendemos a veces el acto electoral como una decisión racional y mediática, y cuando decimos racional es la sensación de plata en el bolsillo. Ya se aprobaron grandes partidas de presupuesto del ANSES Para que se puedan eh, generar créditos a personas que están bajo algún tipo de programa social, ser asignación universal por hijo y etcétera, jubilados y jubiladas. Eh, entonces lo que se permite es el acceso a un crédito fácil También vemos que hay tasas de interés de los plazos fijos Que podés hoy en día elegir cualquier banco, no importa el que tengas A un 50 o 64%, depende de la tasa que uses eh, La nominal o la estable Que eso es una, una linda explicación que algún día estaría bueno que los bancos la bajen eh, Entonces, ¿qué te, ¿qué te pide? Como ahorrista, apuestes a esa, a esa necesidad de plazo fijo en pesos Y no apostar en dólares Estas son como especies de mecanismos de tranquilidad eh, de, de efectivo para que puedas llegar hasta las PASO al menos sin ningún sobresalto eh, de la corrida del dólar. Hoy en día la sugerencia es esa. Eh, a, lo, a los cuerpos trabajantes eh, y ahorristas y sí, obviamente, en plazos fijos para poder apostar y poder hacer la diferencia de lo que no se llega, de la guinaldo que no se cobra pero también la explicitación de lo que son los modelos que se están discutiendo eh, internacionalmente, mientras China trata de reinaugurar eh, o de generar eh, por, de manera estable la ruta, del sed, de, la ruta de seda eh, año 2019, o sea, coyuntura de este siglo eh, a la vez se discute un modelo neofinanciero neo que trata de imponerse con un FMI que prácticamente eh, está a la quiebra porque depende de Argentina, o sea, imagínate, depende de nuestros cuerpos pagar la duda, mientras tanto Lo que, lo que promovió este gobierno, y es lo que nos vamos a enterar de después de, de este ciclo, es que los cuerpos que no laburan, los cuerpos que no les gusta ir a cumplir horas, que no les guste que, que se hacen de la plusvalía de los trabajadores y las trabajadoras, en estos cuatro años han tenido una rentabilidad financiera increíble. Eh, nadie habla, obviamente, del superávit bancario que hay, que es exagerado. Eh, Y si ellos y ellas han tenido un crecimiento fuerte de la riqueza Mientras nuestro producto bruto interno, nuestra producción de riqueza disminuye Haciéndonos más dependientes de los recursos naturales Ahí tenés la explicación de por qué vamos a tener que pagarle deuda La deuda un poco es, bueno, nos van a tener que pagar por querer haber hecho la de ustedes durante 15 años Y estos cuatro no, esto, esto queríamos que hagan la nuestra Bueno, nos deben, ¿a cómo? Con muchísimas horas de tu cuerpo de trabajo, con un cuerpo bien en deuda Bien, mientras por un lado el FMI mira si pagamos o no pagamos, si seguimos arrodillados como nos han querido tener todo este tiempo y como hoy en día el gobierno avala que estemos, mientras nos eh, dan en un año electoral una suerte de, de mentira de estabilidad en donde los precios no van a aumentar este año después de tres años de, de un aumento extremo en donde de repente quieren dar ciertos aumentos, a algunos docentes tal vez, que no pasa tampoco, que es una gran mentira. Mientras vienen a decir, este año sí vas a llegar a fin de mes, nosotros acá seguimos diciendo la verdad, por lo menos la que no quieren que digamos, y mientras tanto vamos a escuchar un tema musical la escucha con confianza, atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza, la dignidad y sabiduría, hay la enseñanza, su tu majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero te quede claro que cuando hablo de Babilón, quiero algo concreto, no es metáfora, atención, son los muchos y distintos mecanismos de control, que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo, tanto para la Para la población, en favelas, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. Lo que no me no dice la Biblia, pero lees los diarios. Nos sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército Despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine wow. para redificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para redificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no Despiertan el juego, llegó caliente Somos nueva semilla nacimos independientes. Poder para la gente, no es indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Da una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Da una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Casi, casi no sé si debería hablar, porque me han quitado la palabra. Sucede que un día como ayer, me entero a la noche que la presentación del libro La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión, que íbamos a realizar en la ciudad de La Plata, no se va a realizar. Hoy a la mañana... Eh, muchos compañeros estuvieron haciendo las averiguaciones del caso. ¿Por qué no se realiza? Bueno, porque han definido, eh, por lo menos hasta hoy, por lo menos hasta ahora, el director de la unidad académica del Normal 1, que era allí donde íbamos a presentar el libro, Jorge Dománico Di Lorenzo, Y la jefa distrital, Amelia Méndez, que no se presente el que no se haga la presentación de, de mi libro, eh, que salió hace un mes, y aquí hicimos la presentación en la escuela Mariano Acosta, y vamos a hacer la presentación con los, junto con los docentes en La Plata, obviamente en un normal, ¿por qué? y porque ahora hay que estar con las escuelas normales, son las que están siendo fuertemente atacadas porque este gobierno, en todas sus vertientes, quiere cerrar los profesorados. Eh, y los, por supuesto, que hay que desprestigiarlos, en fin. Entonces parecía oportuno hacer la presentación allí para hacer un fuerte debate sobre lo que ese libro intenta mostrar, que es justamente el proceso de desposesión de la educación pública. Pero parece que algunos empleados se creyeron en serio que son funcionarios. Eh, repito, eh, Jorge Dománico, Dománico Di Lorenzo es el director de la unidad académica del Normal 1, quien supuestamente tramitaba, infelizmente, con la jefa distrital eh, la presentación del libro y ayer se dijo que no. No hay ningún papel escrito hasta el día de hoy que eso lo diga, más que un audio que no tenemos, donde Dománico dice que eh, tiene un audio de Amelia Méndez, la jefa distrital, donde se niega la posibilidad de la presentación del libro, que estaba ya acordada desde hace aproximadamente un mes estaba esta fecha, y si no es un mes son 20 días. Pero no hay contestación escrita, porque la impunidad es la que priva, ¿sí? La impunidad no tiene quien le escriba, porque es más fácil no escribir y decir para después decir que no se dijo lo que se dijo. Esto es lo que sucede casi permanentemente. Me resulta extraño que el director del normal 1 de La Plata, el número 1, más antiguo, pida permiso al distrito para hacer una actividad extracurricular. Es sospechoso. Sobre todo lo sabemos aquellos que llegamos a un cargo de rector de alguna escuela más o menos grande y sabemos que para hacer actos o algún tipo de actividad extracurricular todo lo que hay que hacer es informarle a la supervisión, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, al distrito, en el caso de provincia, lo que se va a hacer el rector no pide permiso, salvo que ahora estén obligados a pedir permiso hasta para respirar, lo cual es un problema, porque entonces no son funcionarios, se tienen que dar cuenta que son lacayos dentro de lo que es la verticalidad, que algún día deberemos terminar, la verticalidad esencial del sistema educativo argentino, que eso no se pone en discusión. La reforma pone en discusión a los docentes, no pone en discusión una estructura eh, piramidal mentirosa, porque no es piramidal, es estrictamente vertical, es una línea de bajada. En todo caso, lo colectivo se arma cuando llega a los docentes, que no decidimos absolutamente nada sobre la reforma, se van imponiendo experimento sobre experimento. Y de esto habla el libro. Y no me extraña que en el territorio del director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Cini la educación en la era corporativa haya sido censurada. No me extraña porque el libro también muestra el origen de Gabriel Sánchez Sini, eh, su lugar en los Panama Papers, con su socio Bullrich, No voy a adelantar al libro, pero está en el libro. Entonces no extraña algo así. Sucede que lo que deberíamos pensar seriamente es si esto realmente ocurre en sus llamadas democracias. Caramba, creo que desde la época de la dictadura no se censuraba una presentación de un libro. Me parece que no es así. Pero la impunidad no tiene quien la escriba. No hay una resolución hasta el día de hoy, ni una disposición, digo para hablar en los términos administrativos de una escuela, ni hay una disposición, ni una resolución eh, que diga que no se puede presentar el libro. Pero el libro, de palabra, no se puede presentar. Lo vamos a presentar obviamente en algún otro lugar, sino en el mismo. Tal vez eh, sería lo ideal porque no son los dueños de las escuelas. Están en un proceso de privatización creciente, pero no les interesa ser los dueños de la escuela pública en tanto escuela. Les interesa ser los dueños del sistema público de educación porque ahí están los negocios. Y no me extraña que se censuren los libros Justamente cuando Gabriel Sánchez Sini es el promotor directo de las relaciones digitales del siglo XXI. No es extraño, el libro eh, está ahí, las letras están ahí, no se borran, no se pueden borrar, se pueden romper, se pueden quemar, se pueden censurar, pero lo que no se puede es borrar. Así que eh, al director general de cultura y educación, el ex-CEO de cuepa.com, el ex-CEO de Edunexo, el ex-CEO de, form, de, form, de Formar Foundation, o vicepresidente, socio de Esteban Bullrich. Estoy refiriéndome al señor Gabriel Sanchezini. Eh, vamos a presentar el libro en La Plata. Y lo vamos a presentar. Eh, ya estará la fecha de reprogramación Otro ladrillo en la pared La educación en la era corporativa La columna de Darío Valvidares experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser seis años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes. No disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. Excelente el discurso, si no fuera porque el que lo dice... Es Seguimos el... en la deuda externa y estuvo recién con nosotros el profesor Darío Valvidares, el censurado. Olvidar es el censurado, está pachacarera. Sí, está chacarera. Pero vio eh, el 26 de mayo, hubo aquí en la retaguardia un locro eh, patriótico. Mor mor y la verdad que estuvo bárbaro, estaba rico el locro. Ellos lo comieron. ¿Eh? Sí, no, sí, ellos no, vinieron, pero eh, Majo no lo no comió. No lo comió, comió una empanadita. Pero, Riquísimo, digamos, lo creo. Eh, el ambiente era bárbaro, muchos compañeros, mucha gente, hermoso. Y Dario Valvidares se llevó el premio mayor cuando una pareja de docentes de la ruta 40, el kilómetro 45, gente grande, gente grande, cuando lo reconoció se dieron cuenta que era él, un poco más que le piden autógrafos, estaban emocionados los tipos, Se lo confundieron con Frank Sinatra, pero no era, era Darío Alvidar. Bueno, no, con un mafioso no, <risa> sí. en todo caso bueno. con un rockstar. <risa> bueno, era emocionante el tema, porque el hombre le decía, pero vos, vos sabés que yo lo uso, tengo todo subrayado, pongo las, este, eh, me, me, saco frases, se las doy a los docentes, extraordinario. Para frutilla del postre, para Darío. Los fascistas de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, le censuraron el libro. ¿Qué más querés en la vida? Que te censuren los fascistas. Y unos compañeros de la Ruta 3 de la Matanza, kilómetro 45, te hayan leído la primera novela que publicaste y lo usen como elemento de, de trabajo. ¿Qué más querés? Te justifica todo el esfuerzo de todos estos años. Sí. Ahora, por supuesto, lo tenés que presentar en La Plata Y en todos lados lo tenés que presentar. Pero los fachos hacen su trabajo. Y si vos Pero tenés... no firman, eh. Ah, no, no firman. Y claro que no. Pero si vos lo tenés enfrente, uh -huh. tu laburo está justificado. Sí. Sí, nosotros hoy cuando, cuando veníamos para acá con, con Darío, hablábamos un poco de esta de esta censura que. Soy yo, yo naturalmente le, le decía un poco lo que, lo que terminó diciendo él ahora al final de su columna, que es la presentación, te tiene que hacer igual, con un papel, sin un papel, con un permiso, sin un permiso. Eh, ahora, mientras hablaba, me acordaba de, de esa frase que dice cuando la injusticia es ley, la desobediencia es deber. Son muy lindos los papeles, son muy lindas las leyes, son, es muy lindo a veces el orden, y nos dicen que es muy necesario, pero cuando no es funcional y pragmático a la realidad cotidiana de nosotros, la verdad es que las leyes no las estamos haciendo ahora nosotros. Entonces si no hay un papel, si no hay una firma, si no la quieren poner, la escuela sigue siendo pública, no pueden decir qué es lo que podemos transmitir ahí o no. Eh, de hecho yo le dije, perfecto, no te dejan hacerla, sentate en la puerta, anda mañana a la misma hora que se iba a hacer la presentación y todos los que iban a la presentación, que les expliquen a ellos por qué no se puede hacer. Y si no te sentás, ¿cuántas veces hemos tomado o dado clases en la puerta o, o en esos lugares que nos dijeron acá no se puede...? ¿Quién me dice que no se puede? Y si no, en La Plata, que está, es una comunidad organizada, la, la estructura de la ciudad está organizada, cada cuatro cuadras tenés una hermosa plaza. Sí, pero y me parece. Entonces, puedes. Paré... Y, y la comunidad estudiantil en La Plata, que es tan grande, uh -huh. ¿no? Y la, la fuerza cultural que tiene toda esa comunidad estudiantil, va a apoyar. Este, este, derrotar este intento de censura tan burdo que le han hecho al libro de Darío y que le van a hacer a cualquiera que quiera decir la realidad porque la realidad sí. es la de ellos en estos momentos es decir, una realidad del fascismo del siglo XXI Sí, por otro lado, de, de todas maneras, a mí lo que me sucede, esto es algo sumamente personal, cada centímetro que cedemos es un centímetro que se queda en ellos. No, por supuesto. Y no me quiero ir a una cuadra, no me quiero ir a dos, no me quiero ir a la plaza de la esquina. ¿Por qué? Que se vayan ellos a tomar mate a la plaza mientras nosotros nos formamos. No es de ellos la plaza. No, no, por eso los invito a, a no. tomar mate en la plaza. Fuera. Ni no. en la plaza lo quiero. No, Perfecto. pero yo no, yo, no voy a, yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a hacer lo mismo. Lo digo como una amplia defensora sí. del espacio público y de lo que implica ocupar las calles. Eh, yo no voy a hacer un centímetro. En si el que... tema de la escuela tenemos un problema que es, este, en general, se naturaliza que la escuela es del gobierno de turno. La escuela es de la ciudad. Uh -huh. Los docentes no somos empleados del gobierno, somos trabajadores de la ciudad porque los gobiernos pasan y nosotros seguimos. Entonces, me parece que hay que volver a repensar este tema, ya que sacaste la palabra público, este concepto de lo público. Uh -huh. Lo público no es lo que te habilita el gobierno de turno a que vos puedas usar o no un espacio, el espacio es público, el enrejamiento de las plazas, que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, y no lo vi en ningún otro lugar del país por ahora, este, el enrejamiento lo que hizo es cambiar hasta la semiótica de la plaza. Uh -huh. Un pibe chiquito, cuando nosotros éramos pibes, íbamos con mamá de la mano, o con papá, o con el tío, o con la abuela, y veíamos hamacas, toboganes, y decíamos plaza. Uh -huh. Ahora los pibes ven rejas y dicen plaza. Es decir, ha cambiado brutalmente la semiótica de lo público. La calle se jugaba la pelota. Después te corría la policía o hacía que te corría, pero este se jugaba la pelota. Eh, ahora no te dejan ni siquiera transitar. Eh, para manifestarte eh, y si lo haces en una plaza también te muelen a palos porque no pediste el permiso correspondiente digamos, estamos en una, en, en una era del siglo XXI argentino donde lo público está sitiado así como en la época de los milicos vos te debes acordar Adolfo ellos no porque son más jóvenes que había rectángulos en la calle en la ciudad de Buenos Aires que decían zona de detención esos rectángulos que decían zona de detención eran un metamensaje para todos los que estábamos transitando por la calle, no era zona de detención, cuidado, acá no se pare porque para el colectivo. Porque la palabra detención tiene un significado que no es justamente lo que tiene que ver con el tránsito vehicular. ¿sí? No pare el vehículo o pare en la esquina, no, no dice deténgase. Este, zona de detención es porque ibas a ser detenido en algún lugar. Esa semiótica estaba en toda la ciudad de Buenos Aires y en todas las avenidas. Vos ibas a cruzar la calle donde estaba la parada del colectivo y decía zona de detención. Uh -huh. Esto es como este, el, el, el famoso cartel con el ruido, ¿te acordás? Este, eh, que era supuestamente para no tocar sí. la bocina y en todo caso era para no hablar. Bueno, por eso repito, para mí desobediencia es deber. Si las cosas no están bien hechas, hagámoslas igual. Eso vamos a empezar a hacer. Me encanta. Entonces, mañana la presentación del libro. Claro. <risa> bien. No, se nos no fue... confundamos a la gente. No, no, porque no todavía los... no. Porque todavía yo no soy el organizador. Hay organizadores. Todavía no. Es simplemente mi deseo lo que estoy expresando. Bien. Eh, se nos fue el tiempo, compañeros. Se va la deuda eterna del día de hoy. Se, se, va, se va con, con aclare, pungida, se va. Que me aclare la garganta con el mate que me dio Alejandro Sí, sí, con pungida se estaba yendo. Se va la deuda eterna del día de hoy. Pero volverá. Volveremos, dijo Darío Valvidares después uh. que lo censuraron. Y aquí estaremos el próximo jueves. No, el próximo miércoles, el jueves no. El jueves no estamos aquí. No, estamos también, pero de 5 a 7. Estamos el jueves de 5 a 7, según la grilla de, de, ah, de la, la Retaguardia. Radio Retaguardia. Bueno, por eso me confundo. Sí, claro. <ríe> Estaremos el próximo miércoles en vivo, aquí en la Retaguardia, el próximo miércoles de 18 a 20 horas, trayendo para ustedes todo nuestro esfuerzo para tratar de clarificar un poco este pantano en el que estamos habitando. Señoras, señores, compañeros. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.